でも、綺麗な音がするのだ。綺麗な音がするのだ。綺麗な音がするのだ。綺麗な音がするのだ。 すいません、あたはあなたはあな e levante, a q u e me voy a caer. De amanecer, amanecer, amanecer así. Ya estoy cansado de escapar sin saber dónde ir. Me quiere perseguir, el diablo me lo da a elegir. Pero el de arriba sabe lo que soy y lo que fui. Como mirar por la ventana y no pensarte nena. Si ya ni siquiera la droga me saca las penas. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la mala í estoy pagando cuotas c o n monedas. Volver a no cena no queda con quedar. Si yo no tengo más para t e que dos velas. Una casa de una novia La la colorada, la rubia con la morena, me llegan y yo esperando que llegara ella. Con la navaja al filo, brillando como estrella. Toda una G l l sale en busca de su botella. Se nota en su mirada cómo se aprovecha. Lo tiene claro, sabe muy bien a lo que se juega. Y no hay regalos en su tarde gris ni en sus noches buenas. Está abusando del fuego que hay en sus venas. Y yo en la esquina solo sigo dando escuela, escuela. トゥルーシー、エルメロメロ、エ、huh.。 Estoy condenado a esto, ya no tengo que perder. Sigo j u g a d o desde el día en que lo supe hacer. Problemas con la ley, el barrio tiene el rey. En los penales de Argentina me están dando play. Y solo soy el mismo y siempre, gracias a mi madre. Aunque con el correr del tiempo no puedo olvidarte. Tengo que lastimarme, tratar de no buscarte. Tomarme la medicación y viajar a otra parte. Como mirar por la ventana y no pensarte, nena. Drogado por la habitación, desgastando la suela. La vida todo el tiempo girando como una rueda. Yo esperando ese momento. Momento para ver si se queda, volver a no cena, no queda con quedar. Si yo a c á s i g o luchando contra las cuerdas, o no perdí la fe, pero perdí la fuerza de poder llegar al sitio oscuro encontrarme con ella. Y como mirar por la ventana y no pensar, tenena, si ya ni siquiera la droga me salta las penas. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la m í a l a estoy pagando en cotas con monedas. Volver a no cena, no queda con quedar. Si yo no tengo más pa' darte que dos velas: una casada, una novia y una soltera. La colorada, la rubia con la morena. c ó m o mirar por la ventana y no pensarte, nena. Si ya ni siquiera la droga me saca las penas. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la m í a l la estoy pagando en cotas con monedas. True shit, el mero mero está en la casa, eh. Para ustedes, bendiciones.